Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación, Y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatus, Jalisco. Cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al volantín del barrio chino. Estamos transmitiendo por www.radiocarton.com Para toda la banda del planeta Tierra. Hoy este tenemos un programa especial con grandes músicos chicanos que permiten pues, hacer la más suave, más chida del otro lado, allá en Los. Y bueno, pues vamos a invitarlos también a este primer festival internacional del libro, desierto de Atacama donde van a participar países como Chile, Venezuela, Colombia, México, Bolivia, Argentina y España. Este primer Festival Internacional del Libro se va a llevar a cabo el viernes 30 de abril por www.revistatierraculta, para todos los, los que quieran estar ahí presentes, Vamos a iniciar a las 10 de la mañana hora de México, 11 de la mañana hora de Chile y bueno pues ojalá y puedan este, acompañarnos a la transmisión, estaremos participando como la rueda cartonera y pues queremos este, poner un, un audio que nos envió Víctor Munita desde Chile para hacerles la invitación a todos ustedes. Estimado Sergio Fong, soy Víctor Munita Fritis y te saludo desde el desierto de Atacama, Chile, para El Volantín en Radio Cartón, ahí en la Rueda Cartonera. De verdad te mando un abrazo gigante y te informo que este fin de semana, este viernes, se va a realizar el Festival Internacional del Libro Desierto de Atacama el cual vamos a estar transmitiendo por los canales de revista revistatierraculta.cl y revista revistatierraculta.mx a través de sus plataformas YouTube, a través de sus plataformas de Facebook. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube y en nuestras transmisiones también van a aparecer por Instagram. Así que es un festival que habla sobre la importancia del libro, pero vamos a a tratar especialmente el desarrollo del libro de poesía, de narrativa y los libros que es, se están haciendo en distintos países como es Venezuela, Colombia, México, Bolivia, Argentina, Perú, España y Chile. Dentro de los invitados que tenemos a, a nuestro evento, tenemos de invitados a... A diversos escritores de, de, de estos países que reciente te he nombrado, por ejemplo, eh, tenemos una mesa de lectura que va a tener a la escritora América Femat de México, a Iris Quilla de Bolivia, Pablo Orellana de Chile, a Fabio Delgado de Colombia, Roberto Reséndiz de México y Patricio Encina de Chile, pero que hoy reside en Nueva Zelanda. También tenemos otra mesa de lectura que en donde participará Luis Armenta Malpica, Margari de, de México, eh, Margarita Lozada, de Colombia, Gladys González, de Chile, Willy Gómez Migliaro, de Perú, y Samir Delgado, de Islas Canarias, España. Eh, cerrará la charla, este este evento en la tarde, eh, el poeta infrarrealista Rubén Medina, quien dará una charla sobre el movimiento hiperrealista en México y lo que es hoy día este movimiento en la actualidad. Y comenzaremos el día el día viernes 30 con una presentación de una actividad que vas a estar liderando tú, Sergio Fong, con la historia de los 12 años que tiene la rueda cartonera en Guadalajara, Jalisco. Las experiencias de integración y trabajo con libros hechos a mano en escuelas y cárceles de México, la cual voy a estar conduciendo yo, donde vamos a poder conversar contigo sobre esta experiencia y traspasarla a este territorio del desierto de Atacama en Chile. También vamos a tener, después de tu, de tu exposición, vamos a tener una mesa de lectura, con Pamela rand de Venezuela, Marcos Leiva de Chile, María Rivera también de acá de Chile, Oswaldo Gianelli de México, Malena Martínic de Argentina y Miguel Asa de México. Así es que vamos a tener actividades eh, bien nutridas, es un evento breve que va a estar durando todo este día, eh, viernes 30, comenzando a las 11 horas de Chile y 10 de la mañana de México eh, con tu actividad que nos hablarás de la historia de la rueda cartonera en sus 12 años. Eso, te mando un gran abrazo, los espero en revistatierraculta.cl y revistatierraculta.mx a través de sus plataformas de YouTube y Facebook en donde vamos a estar transmitiendo todas estas actividades. Un gran abrazo a todos y a todas las amigos de la rueda cartonera y de la radio que ahí eh, se encuentra alojada. Un gran abrazo, Sergio, y nos estamos encontrando. Bueno, pues estamos de, de regreso y bueno ya escuchamos al buen Víctor Munita para invitarnos a este evento internacional en homenaje al libro, donde pues participan un buen de países y de escritores, editores, ¿no? y lectores también desde luego, pues esperamos este nos atiendan a partir de las 10 de la mañana hora México, 11 Chile, para dar inicio a este festival, y bueno también queremos agradecer por este programa a todos los patrocinadores que nos apoyan, a quienes nos hacen el paro para que este programa y la misma radio salgan a flote, Hoy hoy va a haber una lectura con música de blues del maestro Juan Carranza en el Tártaro, que es un espacio cultural que abre sus puertas a todos los alternativos, a los independientes músicos, pintores, escritores. Esto está en la calle Santa Mónica, en el mero centro de Guanatos, calle Santa Mónica y San Felipe, está este, casi enfrente del templo de Santa Mónica y ojalá puedan caer todos los miércoles eh, a partir de las 7 de la tarde o noche habrá estas lecturas con música de blues del maestro Juan Carranza pues ahí hay chelitas y un buen pistache para los que quieran acompañarnos y también las mesas son libres cualquiera puede caerle a leer Y desde luego a escuchar este blues del fantasma del agua, del fantasma del blues, Juan Carranza. La tortuga la tortuga es un blues que camina borracha bajo la luna desangrante de una morrita. Es el alma de un bato loco que se colgó de una gota de lluvia para saber por quién chingados se derrite el cielo. Vamos a escuchar música chicana. Vamos a escuchar a Lalo Guerrero, vamos a escuchar al parche, Esteban Jordan, vamos a escuchar a, a Santiago eh, Jiménez, vamos a escuchar a Los Lobos, a Los Super Seven, vamos a escuchar pues a, a una buena banda, ¿no? de, de músicos mm, norte México norteamericanos o chicanos, esta música de Tex Mex. A ver qué les parece, nos vamos a ir de corrido, pero también pues este abrazar a todos los patrocinadores, a Cuadernos La Ahuja, a La Pava, al Peregrino, a Libros y Café La Rueda, a Ediciones El Viaje, a Editorial Amate, a La Rueda Cartonera, al Viento Cartonero, a Anfibios, a Granola Gourmet, a Flores y Colores de México, a Teplae, Teplaeyani de patlani, de patlani. Este, ah, pues toda la banda que, que siempre nos hace un paro para que esto salga a flote. Entonces nos vamos a ir de filo con todos estos músicos con toda esta música de de la frontera, a ver qué les parece. Voy a cantar un corrido. Gràcies. Si sí, me detrás le... So días hemos perdido Sin habernos Conocido Sin tener la comprensión El corazón Hace sufrir Cuántas noches Han pasado Para dos Enamorados Por no saber la verdad Felicidad Nos ha de huir Que no Recuerdas mi bien Cuando Nuestro amor Brotaba Nuestro cariño Mi prenda amada ¿Por qué sirve querer. si no quieres comprender? Es mejor me vaya yo y no llorar por tu querer. Cuántos días hemos perdido sin habernos conocido, sin tener la comprensión el corazón hace sufrir. las amarillas calandreas de los novales ya no cantarán alegres los pájaros cadernales a la tira na, na, na, a la nana a tira lana no ya no cantarán alegre los pájaros cadernales árboles de la laveda porque no han reverdecido por eso calandreas cante o la zapa y rendido o la tirana a la, tira, na, na, na, a la tira, na, na, no s canten, on les apat el lío. Pera chiquita i vomida. sí eres de quiero. Pas una rosita en les costas de guerrero. Fan la tiranda nana. Fan la tiranda Na no. Paess una rosita en las costas de guerrero. En la medianía del mar Suspiraban a ballena Y en el suspiro decía El que la seca la llena A la tiranana A la tiranana no En el suspiro decía El que la seca la llena Mi padre fue Gabilán Y yo nací pico pico Seu con el tarrantantán Donde quiera meto el pico A la tiranana no a la Tiranalalo no. Todos en su despedida pero como hasta ninguna A la Tiranalalo A la tira Tiranalalo no. Todos en su despedida pero como hasta ninguna 4x5 son 20 3x7 son 21 4x5 son 20 3x7 son 21 4x5 son 20 3x7 son 21 A la Tiranalala la tira, na, na, no. Me encuentro con mi jarana Voy a rendir homenaje a la canción mexicana Voy a rendir homenaje a la canción más galana La canción más primorosa que la canción mexicana pesos de un montones no hay como el americano a conquistar corazones no es mejor que el mexicano como es que lo no consigue sino cantando canciones como ese cielito lindo que alegra los corazones de van cherita, me llenas causa mas alegría, emociona el cuerpo mío, que los sones apageños de un mariachi te patria. El mariachi suena, una alegre son, oye con alegre. Mi canción Suele el arpa vieja Suele el guitarrón El violín se queja Lo mismo que yo Suele el arpa vieja Suele el guitarrón El violín se queja Lo mismo que yo canción mexicana a la que se merece honor Es la más primorosa porque alimenta el amor Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión Y una se compara con esta bella canción Que si Adelita quisiera ser mi novia si a Lenita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Hey, Gracias, merci y no haría ver a la reina de los cielos que la quería conocer mi morena adiós, adiós otra vueltecita adiós en una me comprada como se la lleva el viento, así la mujer casada cuando tiene un sentimiento que no la divierte nada ni tiene horas de contento. En una mujer incumbrada como se la lleva el viento. Así es la mujer casada cuando tiene un sentimiento que no lo divierte nada ni tiene horas de contento. Gonzales Vive grande, Dios, adiós, adiós. Otra guetecita, Dios. Señor, adiós, A mí me lo ve con brana, por consella y del viento. Así es la boca cansada cuando tiene un sentimiento. No eres adiós, no eres adiós, no eres adiós, no eres adiós, adiós. no eres adiós, adiós, en una nube currada como se la lleva el viento, así es la mujer casada cuando tiene el sentimiento, que no la divierte en nada ni te no la contento. tornado oh yeah how we doing out there baby conjunto rock and roll town let's do it the to be back in austin thank you thank you give it up for this ¿Qué les puedo decir? you know what give it up for this human being who's just a total wonderful beautiful spirit the soul y el espíritu de san antonio y toda la música, chicana Tejana, onda like i expressed earlier flows through this man. This is Mr. Flaqo. He man is five-time Grammy award winner. Flaquito. Flacote. Agua bendita. Gracias, Flaco. Fins demà! See? You. Rosita, mamacita. mamacita. Pray yeah. for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 the